101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 26 de abril, antesala de la Semana Santa. Aunque las procesiones se han suspendido y las restricciones por la pandemia se mantienen para evitar sufrir esa cuarta ola, hoy comienza la venta de palma blanca en el mercado que se ha instalado en la Plaza de bach con todas las medidas de seguridad para evitar contagios. El Ayuntamiento se ha volcado con los artesanos de la Palma Blanca que peligraba su supervivencia por afrontar otro año sin producción ni ventas. Por ello se ha llevado a cabo una campaña apoyada por diversos colectivos sociales que tiene como objetivo animar a la población a comprar la Palma Blanca para lucirla en los balcones y ventanas este domingo de Ramos. ...además desde Visit Elche se ha llevado a cabo una iniciativa... ...la de realizar una procesión virtual... ...en la que cualquier persona puede entrar en la aplicación... ...y escoger un avatar con palma personalizada... ...para participar en esa procesión online... ...en unos minutos entrevistaremos a la presidenta... ...de la Asociación de Artesanos de la Palma Blanca de Elche... ...y además eh, comienza a partir de las 3 de la tarde... ...la vacunación a más de 9.000 personas... ...profesores y personal no docente... ...de colegios e institutos públicos, concertados y privados... ...de Elche, Santa Pola y Crevillén... ...en el pabellón Esperanza la Ayer, el alcalde y el director del Departamento de Salud... ...del Hospital General... ...daban esos detalles del dispositivo que se ha habilitado... ...para acometer este proceso... ...que es, sin duda, un avance... ...en el objetivo de lograr inmunizar a la mayoría de la población... ...la vacunación de la comunidad educativa durará varios días con la vacuna AstraZeneca. Mientras tanto, con la Pfizer se está vacunando a los mayores de 80 años en elche. Se ha alcanzado el 70% y el director del hospital señaló que en dos semanas comenzarán ya a vacunar con la Pfizer a los mayores de 70 años. Mientras que la vacunación masiva del resto de la población, no incluida en esos grupos prioritarios, deberá esperar a que hayan dosis suficientes. Las previsiones son poder comenzar con a partir de abril y en IFA, pero aún no sabemos ni día ni hora. Y este fin de semana, además, se celebra el Día Mundial del Teatro y Teleelch, esta casa, cumple 34 años de historia y lo hará con cambios que pueden ver a partir de esta noche en nuestro informativo Telemed. Por ello, en nuestro Rincón Cultural hablaremos con Antonio Bazán del Teatro y de la programación especial que Teleelch iniciará este domingo de Ramos, para acercarles por segundo año consecutivo una Semana Santa sin procesiones, pero con el mismo espíritu de fervor por parte de quienes la sienten y trabajan por mantener viva su tradición. En La Glorieta, además, tendremos al presidente de la Junta Mayor de Semana Santa, Joaquín Martínez, y acabaremos hablando de calzado, con el Catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Alicante, Josep Antoni Barra, con motivo de la publicación de su libro Mon y Misteri, ...de la economía de Elche... ...y comenzamos con la poesía hecha canción... ...recordando otro aniversario... ...porque el domingo se cumplen... ...81 años de la muerte del poeta... ...Miguel Hernández... ...cuya eterna sombra... ...sigue muy vigente... Para la libertad Sangro, lucho, vivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad Siento más corazones que arenas en mi pecho. Da escuma mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal Generoso y cautivo, doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella ponga dos piedras de futura mirada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 pasan nueve minutos de las 9 de la mañana y seguimos de Serrat nos vamos a otro gran maestro de la música a Joaquín Sabina para estar contigo yo no quiero un amor civilizado con recinos y escena del sofá yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar yo no quiero vecinas con pucheros yo no quiero sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tus maletas yo no quiero que lijas mi champú yo no quiero mudarme de planeta cortarme la coleta brinda a tu salud yo no quiero Domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor Cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con agua cero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas volvamos a empezar, Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueras por mí.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 Cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 con las 9 y 14 minutos y antes de la primera de las entrevistas aún tenemos tiempo para otra canción más porque Sabina como buen maestro le han versionado en muchas ocasiones. A pesar de ser muy difícil para algunos artistas pero para otros como Rosalén parece algo fácil porque como ella misma dice se pasaría la vida entera cantando canciones de Sabina. En merendada merendábamos besos y porros Y las horas pasaban deprisa Entre el humo y la risa Te morías por volver Con la frente marchita cantaba garden Y entre citas de Borges Evita Bailaba con Freud Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Y cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Carri goches de miga de pan son laditos de la tarde Más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80 Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sanó entre tú y yo el siluato del tren. Banderas de la patria de la primavera A decirme que existe el olvido esta noche han venido Desentadas tan bien Esa boina escalada al estilo del Che Buenos Aires es como contadas Hoy fui a pasear Y alceva a la plaça de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar dónde estás y no vale mi ma 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. El Ayuntamiento, saben ustedes, que ha retomado este año el envío de las palmas rizadas y blancas ...a personalidades destacadas... ...ha autorizado además la venta de palma blanca... ...para un domingo de Ramos... ...en el que no se va a celebrar... ...esa procesión... ...pero en el que se anima a todos... ...a comprar la palma para colgarla... ...de balcones y ventanas... ...y además ha vuelto a destinar... ...100.000 euros de ayuda directa... ...para los artesanos de la palma blanca... ...estas iniciativas... ...pues tienen un objetivo... ...y es garantizar la supervivencia... ...pero ahora queremos preguntarle... ...a la presidenta de la Asociación de Productores... ...y Artesanos de la Palma Blanca... ...si estas iniciativas son suficientes... ...para conseguir este objetivo... ...Paqui Serrano, muy buenos días. Hola, buenos días... ...vamos a ver, eh, válidas, válidas to, son toda... ...toda ayuda es válida... Eh, ...¿suficiente? Pues... ...desafortunadamente no, porque... ...nos han faltado pues los pedidos... ...de, de todas las cofradías de España... ...y demás, al no haber procesiones... Pero bueno eh, podemos dar gracias de que la gente está teniendo aquí en elche, sobre todo a nivel local y, y comarcal diría y o sea todas los pueblos de la zona están teniendo pues eso ganas de palma. Tenemos, la verdad es que tenemos ganas de, de volver un poco a la normalidad, aunque sea de esta manera. Y, ...y bueno, y todo se agradece... ...y todos bienvenidos por supuesto. Eh, ¿Cómo se ha trabajado... Eh, ...estos meses previos a la Semana Santa... ...y en esta tercera ola? ¿Cómo han trabajado ustedes en los talleres? Pues se ha trabajado muy poco... ...se ha trabajado con mucha incertidumbre... ...porque la gente no estaba... ...por la labor de hacer encargos... ...no sabíamos... Eh, ...creo que estamos en una situación... ...que tenemos que esperar el, el día a día... ...no podemos planear un futuro... ...entonces... Pues ha sido un poco todo de última hora de, de la gente poder, pues bueno, si van a, a bendecir las las palmas en las misas, en todas las misas, en las iglesias, pues vamos a comprar la palma, vamos a hacer un encargo y entonces ha sido un poco, un poco ca caótico, ¿no? Los meses previos se trabajó muy poco por eso, porque había una incertidumbre muy grande. Pero bueno, afortunadamente va saliendo poco a poco. Eh, me imagino que ahora estarán ustedes desbordados este mes de marzo, que es cuando hemos comenzado la desescalada y a mejorar la situación en todos los sentidos de la pandemia aquí en Elche. Claro, exactamente. Al mejorar tanto la situación, pues la gente se ha animado mucho a salir a la calle. Y yo la verdad es que sí que les pediría mucha prudencia, porque aunque estemos mejor... No quiere decir que no volvamos hacia atrás, entonces que si se ha dicho de poner las palmas en los balcones, que las pongamos en los balcones, que si damos un paseo, que pensemos que no es Domingo de Ramos, para irnos a pues eso a juntarnos con todo el mundo y demás, que tengamos un poco de prudencia para ver si el año que viene podemos verdaderamente celebrar nuestro Domingo de Ramos. Pero con lo que hay también se ha autorizado ese mercado hoy mismo. ...abren los puestos... ...son 13 en total... ...13 puestos... ...¿esto sí. ayuda? Hombre, siempre ayuda... ...porque hay... ...muchos pequeños... ...artesanos y cosecheros... ...que si no es por este tipo de mercaditos... ...no tienen manera de venderlo... ...entonces... ...es una ayuda yo creo que muy importante... ...para todos... ...y es una ayuda para que todo el pueblo del Che... ...pueda acercarse... ...siempre con las medidas... ...porque habrá su distancia... ...los geles... ...o sea, todas las medidas que nos han marcado... Y, y pues eso, con mucho conocimiento, mucha prudencia, pues nada, todos podrán adquirir una, una palma de recuerdo para el balcón, eh, como ayuda al gremio, cada uno como quiera. Eh, por tanto, no tendremos procesión, habrá una procesión virtual online, a ustedes esto no les afecta, si sí hay mercado de palma blanca y también hay concurso de la palma de artesanía, Eh, ¿Los talleres, como el suyo, han estado trabajando en verdaderas obras de arte? Porque sabemos que los envíos de las palmas rizadas a las personalidades, como a la reina Leticia, la palma ha sido de 2020. Pero eh, en este 2021, ¿ha habido ese trabajo que es auténtica obra de arte? Bueno, nosotros en el taller ya hace años que no, que no presentamos a concurso. Sí que es verdad que lo presenta, presenta mayoritariamente la Escuela Taller, ...que son hoy por hoy los que tienen más tiempo... ...para, para elaborar esas piezas. Nosotros, eh, ya te refiero, me refiero a mi familia, ¿no? Sí, eh, al empezar a, a no poder trabajar los mayores... ...que eran los que le dedicaban tanto tiempo... A, ...a esta pieza que sacábamos el Domingo de Ramos... ...pues al decir ellos ya no podemos porque tal... ...además era, aquello no era para presentar a un concurso... ...era una excusa para juntarnos todas las familias para estar juntos, para salir luego en la procesión, se hacía todo fuera de horas. Entonces, como eso ya no puede ser, pues lo hemos dejado estar. No, no se trata de hacer un ramo de pies y corriendo para poder presentar el concurso, ¿no? eso tenía una parte previa muy importante para la familia. Como eso no se podía mantener, pues eh, se dejó de presentar. Bien, pues lo que ustedes ahora están trabajando, eh, lo que se ha puesto ahora hoy mismo en, en venta en, en el mercado, pero también los talleres están abiertos, supongo que ustedes estarán ya vendiendo palma a la ciudad eh, y a otras ciudades limítrofes. ¿Han podido mantener los precios? ¿Cómo está la política de los precios? ¿Y qué palmas son las que más ha, se ha demandado en este momento, en este mes de marzo tan atípico de 2021? Bueno los los precios te diría que se están manteniendo desde hace ya muchos años. es algo que no se intenta no subir mantenerlos mantenerlos. no sabemos hasta cuándo se pueda mantener y muchísimo menos este año era para para hacer ninguna subida entonces se han puesto precios muy populares y y nada y se está vendiendo pues todo lo que lo que nos demanda la gente y eh, cuáles son los ramos que más demandan la palma trenzada la palma lisa la palma de solapa que es lo que más están llevando ahora sí que es verdad que años antes era más la palma de solapa pero ahora pues de, de, de, debido a esta iniciativa que ha habido de la palma del balcón pues son palmas lisas para el balcón es lo que más eh, y en Y la producción, la palma lisa, eh, ¿están ustedes vendiendo la de 2020? Porque, claro, con la incertidumbre que ha habido eh, en esta segunda y tercera ola, ¿qué, ¿qué producción han tenido ustedes? Se está vendiendo de todo, la que estaba en condiciones del 2020 y la que hemos podido cortar este año. Las ayudas, los 100.000 euros, eh, recibieron en 2020 y en este 2021 también van a recibir esas ayudas directas del ayuntamiento. Eh, ¿Pueden sobrevivir a 2022? Pues te lo diré en pasar la, <risa> la campaña, porque la verdad es que no hemos tenido ninguna reunión en la asociación y no sabemos cómo uh -huh. eh, sobrevivir. Yo creo que sobreviviremos entiendes porque tenemos un cariño muy especial por La Palma, hemos visto una respuesta de que la gente quiere seguir teniendo Palma y yo creo que haremos el esfuerzo que haga falta para que, que se siga manteniendo. También este año es muy importante para este sector porque hoy, esta misma semana, ha comenzado en Les Corres Valencianes ese esas sesiones, ese debate parlamentario sobre la ley de protección del palmeral. Se ha hablado del encaperuzado. ¿Ustedes van a participar en ese debate? Sí, intentaremos participar, pero ya te digo que como no nos hemos podido reunir y no sé las reuniones previas lo que lo que ha sucedido, pues en el momento que se vuelvan uh -huh. a reanudar estas, estas reuniones intentaremos participar. ¿Ustedes qué esperan de esta ley? Porque el encaperuzado lo pueden restringir mucho más. Eh, por supuesto, siempre es llegar a acuerdos y ver de qué manera lo que más nos interesa a nosotros es que se mantengan las palmeras lo más sanas posible, Ustedes somos es... lo que menos nos interesa que padezcan. Una pregunta, ¿ustedes los productores encaperuzan en la zona UNESCO, en el palmeral histórico o llevan años no, no, no, no, eh, en la… No, no, eso es algo que se que se llegó a un acuerdo con el patronato y se prohibió en todo lo que es el casco urbano, y solo se, además os podéis dar cuenta que no hay ninguna palmera en encaperuzada. O sea que ya llevan o sea, todo años. Todo en zonas limítroces, sí. ¿Y el encaperuzado es con plástico, con métodos que son menos agresivos para la palmera? como como es el encaperuzado que están ustedes realizando? El encaperuzado se intenta que sea lo más, lo más natural posible. Sí que es verdad que la caperuza de arriba no podemos evitar que sea de plástico. Eh, pero bueno, todo es estudiarlo. Y ver si hay otras alternativas. Pues bien, todo un futuro es el que se abre para el sector de La Palma Blanca. Esperemos que esta campaña social que se ha iniciado en Elche y que usted está diciendo que también está teniendo repercusión en otras poblaciones limítrofes sirva para poder ayudar a los artesanos de La Palma Blanca a vender okay. esa producción que tienen ustedes, tanto en las cámaras frigoríficas de 2020 como en las que han podido realizar en 2021. Paqui Serrano, presidenta de la Asociación de Productores y Artesanos de La Palma Blanca. Gracias y feliz, gracias y feliz Domingo de Ramos. Igualmente, que lo disfrutemos pronto como Dios manda. Gracias. 101.4 Tele-Elch Radio Marca.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 Patrocinan Materiales Cano, Grupo Serrano Automoción y Mercados de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve y media de la mañana y antes de abrir ese rincón eh, cultural, vamos con la cantante y trombonista Rita Payés, porque nos dice no a sufrir más. No digo que no. No quiero que pienses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 Con Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. Como ves, estoy ansioso. <ríe> sí. Hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar. Sí Porque, wow. mira, mira lo que tenemos. Este fin de semana, eh, mañana, se celebra, el mundo celebra el Día del Teatro. ¿Y qué es el teatro para ti, Antonio? ¡Wow! Teatro. Mira, yo siempre digo que... Eh, Cualquier obra, cualquier representación, un directo, asistir a una obra de teatro, a cualquier manifestación que sea en directo, como digo, te aporta algo muy, muy, muy especial. Y yo creo que es por por ese instante en el que puedes mirar a los ojos en directo del que lo hace. No solamente estás escuchando lo que dice sino que estás viendo de dónde sale. Y, y el teatro, y además por ser una manifestación, yo creo que le sirve al que está escuchando y al que lo hace. Y además lo has dicho, lo has clavado. Eh, a mí me encanta, eh, porque en el teatro es vocación pura. ese sí. amor sí. a un instante, a un momento. El amor a las letras, el amor a esos personajes inventados por escritores que te emocionan y te enganchan cuanto mejor sea el escritor. Sí. Con lo que el teatro merece la pena plantarse, pensar sí. en que eh, hay que ir a, al teatro... Y hay que disfrutar y, de las historias que hay sobre ese escenario. Y te digo, a veces yo creo que es también hasta para aquella gente que es más tímida, ah. una terapia. Una terapia porque dejas salir tantas cosas que en el día a día llevas con un tapón y no dejas salir. Y yo he tenido experiencias de hacer cualquier tontería, no en teatro, pero eh, cositas no que puede haber aparecido por ahí alguna vez. Y la sensación que tienes al final es de haber tenido una terapia de tres meses. No lo sé, pero eh, consigues salir de ti lo que eres incapaz de dejar salir en el día a día. Pues hay muchas obras de teatro de las que podíamos estar hablando en este espacio, pero he escogido una porque es el mes de la mujer, marzo, y porque también fue claro, un clásico, todo un clásico que la televisión pública pues va a reponer mañana sábado. Al ah, tendremos teatro en la 2 y es el teatro de Federico García Lorca. Él llevó a, fue el primer escritor que llevó a la literatura al teatro la historia de Mariana Pineda, esa mujer joven de 27 años que fue ejecutada a Garrotevil en 1831 en la Plaza Pública de Granada y que eh, pretendía ser un escarmiento para los liberales que estaban luchando en la, en la clandestinidad contra el poder absolutista de Fernando VII, ...y lo que ocurrió es que se convirtió en, algo, en lo contrario... ...al pueblo se le dio y a la lucha liberal se le dio un mártir... ...que es Mariana Pineda... ...su historia se lleva al teatro, se ha llevado al cine... Nosotros tuvimos en Televisión Española una miniserie, ¿te acuerdas?, con Pepa Florez uh -huh. interpretando el papel de Mariana Pineda, que se ha convertido en el símbolo de la lucha liberal. Y 2000 por eso no es casualidad que en 2006 la Unión Europea rindiera homenaje y le pusiera el nombre de Mariana Pineda a la puerta principal del Parlamento Europeo, porque ella encarna la lucha por los derechos y las libertades la ejecutaron por, eh, dicen, que encargó eh, bordar la una bandera de los liberales. La verdad es que vivió en uno de los momentos históricos de España más sangrientos, que fue principios del siglo XIX. Ella vivió de pequeña la invasión de los franceses en España, luego la constitución de la Pepa de Cádiz y luego eh, el poder absolutista de Fernando VII, Con el, primero con el levantamiento de Riego, que dio ahí un balón de oxígeno en ese trienio liberal a los liberales, pero que luego fueron totalmente represaliados, castigados, condenados y ejecutados cada vez que se cazaba uno. Eh, cuando Fernando VII, ayudado por los hijos de San Luis, por las tropas francesas, pues eh, impuso su poder absolutista. Esa es la historia que vivió Mariana, Mariana Pineda. Pineda. Y que ha quedado no solo en Federico García Lorca sino también en romances como este. Vamos a escucharlo. tonio este mismo romance que acabamos de escuchar eh, del nuevo mester de juglaría es el que utiliza Federico García Lorca como introducción a la obra de teatro de Marianita Pineda como dice la canción popular eh, una esperad no tenía el micrófono abierto. una buena puesta en escena para que la gente se prepare a lo que le va a llegar Pues esta es la historia de una mujer que se llevó al cine, al teatro, a la literatura y hablamos de la historia de otra mujer que no nació en España, sino que nació en Perú y además a principios del siglo XX. Hablamos de la gran Chabuca Granda y decimos gran porque creo que ella se ha convertido en todo un símbolo de la música criolla es folclorista, poetisa, dramaturga, ha ha escribió también guiones cinematográficos y se cumplen, bueno, en 2020 se cumplieron 100 años de Chabuca Granda, la peruana que inmortalizó la música criolla. Antonio, y por eso hemos querido traer la figura de Chabuca Granda, porque muy pocos, a lo mejor no es muy conocida aquí en España, pero sí conocida ha, influi bueno, ha influido en muchísimos artistas, desde Rafael, Julio Iglesias, María Dolores Pradera, Joaquín Sabina, Jorge Dresler. Es que todos, to casi todos los grandes, la han versionado a Chabuca Granda. Y después, cuando escuchamos alguna de sus de sus canciones, decimos «Ah, que es la autora de esta canción». Porque son canciones que hemos tarareado, que nos encantan y que llegan pues casi a nuestra vida desde hace muchísimos años, ¿no? Como esta, mi preferida y la tuya, ¿no? La flor. La flor de la canela. Pues, Antonio, con esta música de fondo... ...podrías leer uno de sus muchos poemas... ...porque Chabuca no solo compuso... ...las letras de sus canciones... ...versionadas en medio mundo... ...sino también... Eh, ...pues nos dejó poemas como... ...el que vas a leernos. Penas soy... ...Chabuca Granda. Soy... ...de esas gentes pequeñas que se puede olvidar como se olvida el tramo de un camino. Aquel breve camino del niño hacia la escuela o el camino a la iglesia de algún pueblo perdido. Soy como un sonido antiguo que nos recuerda algo. El farol de una esquina o el perfil de una calle. Apenas soy un beso, apenas una brisa, un susurro, una estela o una tenue sonrisa. Alguna luz o aroma, o de pronto, una escena, que da un golpe en el pecho, como algo vivido anteriormente. Es así que no ofrezco mi absurdo, un susurro, una estela, una simple mañana, una luz, un aroma, un camino a la escuela, o de pronto, una escena, o un sendero a la iglesia, Y así que no ofrezco mi absurdo apenas ser si todo lo que apenas soy no cuenta ya más hoy Chabuca Granda creadora de cientos de canciones convertidas en patrimonio cultural de la nación paso dejar aromas de mixtura que men pecho llevas del puente a la Alameda me nudo pie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 Vines en el pelo y rosas En la cara y rosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azul Paso de java Aromas de mixtura Que en el pecho llevaban Del puente de la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su casa Pues este es, Antonio, el homenaje que rendimos en su centenario a Chabuca Granda. Pues después de hablar del teatro de Chabuca, vamos a hablar de otro acontecimiento que vamos a tener este fin de semana y en el que tú vas a ser protagonista, al menos aquí en esta casa. Antonio Bazán, la Semana Santa parece que ya es tuya. Comienza, comienza y este año, bueno a mí lo que, mira, eh, cuando hemos dicho de a ver cómo promocionábamos, yo este año lo que quiero decir es que este año Teleelch hace la Semana Santa. Somos nosotros quienes hacemos la Semana Santa, no hay nada en la calle, pero hemos preparado un programa ...que yo invito a que la gente vea... ...será el domingo a partir de las 10 y cuarto de la noche... ...y todas las noches hasta Viernes Santo... ...con horario de Semana Santa... ...y además la gente tendrá que estar en casa... ...a las 10 toque de queda... ...por lo tanto les invito a que lo vean... ...porque van a ser cosas... Eh, hemos buscado que sean interesantes, eh, mm. todo que sea rápido, es hora y media, hora 45 minutos de programa y que sea un pim pam, pim pam, pim pam para que la gente eh, sí. tenga tiempo de, de todo, hasta de levantarse, de picar algo, de, de hacer muchas cosas y estar viendo TeleElch en la Semana Santa. Me encanta como has definido tu trabajo. Vamos a hacer, vas a hacer sí. la Semana Santa en 2021. Sí. ¿Y por qué has escogido el Centro Cultural de las Clarisas? Wow, es que es extraordinario y claro, además por eso... Tenemos, tenemos eh, hay varios sitios aquí eh, donde podría ser interesante, pero ahora mismo el Centro Cultural de las Clarisas eh Yo es que para mí no es el centro cultural Las Clarisas, con permiso del ayuntamiento, es la capilla de Las Clarisas. Y ahí hasta incluso algunos hemos estado en la iglesia cuando se daban misas, hace un tiempo. Eh, por lo tanto, creo que representa algo para la ciudad. Y bueno, si nos vamos a, a los inicios del convento de la Merced y todo esto, pues uh -huh. nos vamos a la historia de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, creo que es un lugar extraordinario. Además, va a haber una exposición de retratos que se ha encargado a distintos artistas nacionales uh -huh. y que ustedes podrán pujar por ellos para llevárselos a casa, bueno, si quieren. De, de eso vamos a hablar en unos minutos También, con ¿no? el presidente de la Junta Mayor, porque supongo que tu programa también contará con el respaldo de la Junta Mayor de Cofrerías. Evidentemente, y agradeciéndoles que estén ahí, porque también vamos a mostrar algunos de sus vídeos que van a hacer para nuestra Semana Santa. Habremos que contar con todo el mundo para hacer un programa interesante. Antonio, pues son muchos años los que llevas haciendo eh, esto, trabajando, recogiendo las procesiones. Y Tanto no como hay, los que tengo. Y, y como no hay, eh, pues las haces. Sí. Y, y, y, y te lo digo porque justo... Este fin de semana, mañana, el 27 de marzo ya, ya. cumplimos 34 años. Madre mía, 1987. No creo que lleves tanto tiempo haciendo no. la Semana Santa, ¿eh? No, desde 1991 fue el primer año. Bastante. 30 años. Sí, y esto uh. tu trabajo, tu trabajo está dentro de los millones de imágenes de grabaciones que hemos claro. realizado de él devenir de esta ciudad. Pero el trabajo no, bueno, yo pienso Y entonces lo que hago es mandarle mis escritos a Chema Rubio, que es el que se encarga del archivo, y le digo, mira, quiero la imagen de tal de tal año, la imagen de este de este año, quiero compararla con la de aquel año, él es el que está trabajando de verdad, ¿vale? Y está recogiendo y, y hurgando en todos los archivos nuestros para poder sacar las imágenes que yo he pensado que serían uh -huh. interesantes para poder hacer un programa, ¿no? Entonces hay gran trabajo de él, también gran trabajo de Antonia María Torres, que es la que se encarga de realizar todo el tipo de infografía que vamos a meter, todas las caretas, todo el trabajo que lleva el programa que vamos a hacer. Por cierto, no lo hemos dicho. Ello, ¿eh? en, directo. en directo. El programa es en directo. Pues do, doy fe de ello porque los veo, Antonia María Torres. Histéricos los no. ves. <risa> no, los veo antes de las nueve, vienen sí, sí, aquí a sí, trabajar, sí. ¿eh? Sí. <risa> Hay que acelerar porque si empieces cuando empiece el tiempo se echa encima siempre. Pero bueno, todo está listo y les invito pero, a que de verdad estén conmigo. Pero tú en el tú lo has dicho, Teleelche, el éxito de Tele son las ideas y la capacidad de trabajo de nuestras de nuestra gente, de nuestros compañeros para ponerlas en marcha. Y eso han sido durante 34 años y espero que duremos muchos más. Porque trabajamos para el vecino son para nuestra madre para nuestros familiares y para todos los ilicitanos. Entonces, eso es un plus a la hora de hacer las cosas. Pues por eso vamos a hacer también un guiño, porque Telen siempre ha estado detrás también de todas las tradiciones, las fiestas, la cultura, la economía. Es que de todo es... Eh, Telen es la ciudad. No solo hacemos Semana Santa, hacemos también ciudad y queremos seguir siendo la imagen de Elche y los archivos pues es nuestro tesoro sí. lo que más eh, podemos valorar porque es nuestra historia y la historia de nuestra audiencia por eso no es casualidad que una de las primeras sintonías que sonaron en Teleelche <risa> fuera de una persona tan querida en Elche. Se nos fue en 2017, Vaya, pero sí. se le ha hecho homenajes, se le ha y colocado le calles a su nombre y lo recordaremos, Pepe Tejera. y por ¡Qué eso... bonita que es mi tierra! <risa> eh, ¡Sigue, sigue, Antonio! Bueno, Así déjalo, vamos a escucharlo. Así terminamos no, no, no. el rincón de nuestra cultura, que hemos tenido que avanzar en muchos temas, porque sí. menudo fin de semana. Vaya. Pues nada, que disfruten del fin de semana y les recuerdo, domingo yo voy a lo mío, domingo a las diez y media de la noche en directo en Tele-Elch. Y por cierto esta noche estén pendientes a las nueve y media de tele porque algo va a pasar en Tele-Elch. Claro, cambiaremos. de mi ¡Oh! bolita palmera qué parece tan escolta a nuestra Virgen Morena ¡Ale! y como es cuna de artista que yo también lo quiero ser Para con este mi arte, su belleza enaltecer. Y si la fama consigo, a ti te la brindaré. Allí en Chesol y Palmera, la tierra donde nací, por donde quiera que vaya, mi canción es para ti. Allí en Chesol y Palmera, la tierra donde nací, por donde quiera que vaya, mi canción es para ti. Su misteri Y su gran Miguel Alba la... De esa virgen tan bonita La que vino por el mar 1.4 tele radiomarca no esperes a que ocurra.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 pasa un minuto de las 10 de la mañana damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de telelche hemos dejado en esta primera parte del programa la glorieta esa entrevista con la presidenta de la, de la asociación de productores y artesanos de la palma blanca y acabamos de dejar a nuestro compañero antonio bazán que ha participado en nuestro rincón de la cultura donde hemos hablado de muchos aniversarios entre ellos el, los 34 años que cumple tele el también eh, el centenario de chabuca granda ...y por supuesto... ...el Día Mundial del Teatro... ...que se celebra mañana sábado... ...y como no... ...hemos hablado de la Semana Santa... ...porque ha habido... ...o la Semana Santa... ...no sólo en Elche... ...sino en todo el país... ...se ¿eh? ha tenido que reinventar... ...por la pandemia... ...la suspensión... ...de las procesiones de Semana Santa... ...ha hecho que... ...las cofradías... ...y hermandades... ...se hayan tenido que reinventar... ...para mantener viva... ...esa tradición... ...un esfuerzo que canalizado la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche, al frente de la cual pues hay nuevo presidente, Joaquín Martínez, a quien saludamos. Joaquín, muy buenos días. Muy buenos días. Y le saludamos en una fecha clave. Hoy empieza la venta de Palma Blanca en la Plaza de Baix. No va a haber procesión, pero sí que vamos a tener programa especial en Teleelche, pero también ustedes tienen un abanico de eh, programación alternativa, de actividades alternativas a esta Semana Santa. ¿Cómo han reinventado ustedes la Semana Santa bueno, en Ilche? Bueno, a mí me gusta decir estos días que este año lo único que no va a haber son las procesiones, pero el resto de actividades, el resto de momentos de encuentro eh, virtual, eso sí, en muchas ocasiones, eh, el momento... Los momentos de acercarnos al patrimonio de la Semana Santa, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y tradicional, eso lo vamos a tener de todas formas, a través de distintas iniciativas que se han puesto en, en marcha. En primer lugar, yo, como presidente, yo quiero dar las gracias a todas las cofradías y hermandades por el esfuerzo que están haciendo y que, y que han hecho durante to toda esta cuaresma para estar cerca de sus cofrades, para poder acercarse ...para que a través de sus celebraciones de culto... ...a sus titulares, a las imágenes... ...que están en los distintos templos... ...pues eh, han seguido haciéndolos... ...los han organizado y aparte los han podido... ...difundir a través de redes sociales... ...para que las personas que no podí, que no pudieran... Eh, ...por el tema de aforo de los templos... ...no pudieran acercarse, pues pudieran seguir... ...pudieran tener ese contacto... ...por todo ello, pues... Eh, ...la gratitud es enorme hacia las cofradías... ...y desde la Junta Mayor pues ha puesto en marcha un buen paquete de, de iniciativas que van desde las exposiciones de todo tipo. Hemos tenido una exposición de patrimonio y en series de las cofradías, otra sobre los bocetos de los distintos proyectos que están en curso, ya terminados. Y esta semana han dado comienzo otras exposiciones, una de una exposición benéfica que trata de, de recoger fondos para poder ayudar a las personas que más están padeciendo los efectos de, de la pandemia y eh, a través del arte, a través de eh, una subasta simbólica de cuadros y obras que han hecho hasta 42 artistas en la que representan a todas y cada una de las imágenes titulares de nuestras hermandades. Eh, eh, Eso se puede hacer en las Clarisas, se puede ver en las Clarisas esa exposición, es la que exposición, estará hasta el domingo de Pascua. ¿Esa exposición Arts et Caritas es la que se inauguró ayer por la tarde? Justo, la que se inauguró... ¿Y, y cómo Justamente en la tarde ayer. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo, venden ustedes, ¿Cómo van a vender ustedes esos cuadros para recaudar dinero con el que ayudar a las familias eh, pobres eh, a través de Cáritas? Pues esta, la donación se puede realizar a través de la página web de la Junta Mayor. En cada uno de los, de los cuadros que hay en la exposición hay un código QR que escaneándolo con el móvil te lleva directamente a a la ficha de ese cuadro de esa obra y se puede hacer una puja uh -huh. por una puja por, por ese cuadro. Uh -huh. La cantidad que se quiere ofrecer cuando uh -huh. acabe la exposición el día 4 uh -huh. se conoce cierre pues la mejor oferta se llevará al cuadro. Yo he citado Cáritas, pero ¿es la institución de Cáritas o, o no? ¿O no, es la no, Junta no, Mayor? No. Eso es porque Cáritas es latín, por el nombre del latín. Sí, sí, ah, exacto. Vale, vale. Eh, Ars, Arte y Caridad. Y Caridad. Ah, el, vale, vale. Entonces, el, eh, el el, ¿ustedes recaudan ese dinero? La ¿Y ustedes son los encargados de distribuir ese dinero? No, lo, lo vamos a hacer a través de asociaciones de nuestra ciudad que se dedican a asistir a personas que están en situación de vulnerabilidad pues eh, una de ellas va a ser concienciat y en función de, de la cantidad que se pueda recaudar pues se verá eh, hasta dónde se puede llegar y a cuántos a cuántas iniciativas se puede se puede ayudar en esta ocasión eh, es una exposición donde ustedes mantienen las actividades de semana santa pero también ese espíritu de, de compromiso social que tienen todas las cofradías y hermandades así es cuando eh, el obispo de la radiócesis jesús cuando firmó el decreto en el que suspendía las, las procesiones y los actos en la calle, actos con público, ahí en ese mismo decreto nos decía a todos los cofrades que tuviéramos un especial, una especial atención en, en ayudar a las personas que más estaban sufriendo, como parte in, parte indisoluble de lo que es la actividad cofrade. Y en ese sentido pues son muchas las cofradías y hermandades que han puesto en marcha diversas iniciativas solidarias y caritativas y también desde la junta mayor hemos puesto en, en funcionamiento está esta subasta solidaria para que a través de los de estos cuadros pues se conviertan en, en ayuda en alimentos en productos sí. de higiene productos de una necesidad que es lo que ...están necesitando en muchos hogares. Pues una subasta solidaria que complementa... ...como bien ha dicho... ...otras actividades solidarias... ...que eh, hermandades y cofradías... ...están llevando a cabo durante estos días de Semana Santa. El Domingo de Ramos comienza... Eh, ...digamos... Eh, ...un programa especial aquí en elche eh, ...desde el Centro Cultural de las Clarisas. ¿Ustedes... Eh, ...también estarán en ese programa... ...apoyando? Sí, por supuesto... Eh, ...además pues eso... Eh, qué mejor sitio para este programa que, que el entorno de los distintos cuadros de las distintas cofradías en este lugar. ahí estaremos, eh, a mí creo que me ha citado para el lunes, uh -huh. para estar allí en pues comentando ese programa que seguro que va a ser muy interesante. Sí, eh, Antonio Bazán lo acaba de decir. Eh, van a hacer, vamos a hacer desde aquí la Semana Santa y esperamos evidentemente la colaboración de todos los cofrades. El, el impacto que tiene la, la semana santa en elche es eh, bueno está demostrado que es importante eh, no solo a nivel social sino también a nivel económico lo que ustedes están haciendo en esta en este año tan atípico creen que dejará huella bueno eh, está claro que desde el punto de vista de el ...el coste que supone poner las procesiones en la calle... ...se ha reducido mucho el presupuesto de las cofradías y hermandades... ...porque evidentemente pues no se está... La, la, ...el cobro de cuotas que es de lo que viven las cofradías y hermandades... Pues ...se ha reducido de una forma eh, importantísima. También así los gastos, está claro que no se ha producido... Eh, ...no se está produciendo la compra de velas, la compra de flores... ...sí, se están comprando flores para los actos de culto... ...pero está claro que no se va a producir el arreglo de los pasos... ...y en ese sentido, pues claro, eso eh, ese impacto... ...este año no va a ser el positivo que tenemos todos los años... ...pero confiamos que en el momento en que las condiciones... ...permitan volver a celebrar las procesiones... ...eso se va a retomar uh -huh. y la Semana Santa va a volver a ser... ese ...esa palanca de, de tirón para muchas actividades de la economía local... Eh, confección, eh, incluso peluquería, eh, limpieza de, de vestas, eh, mm. cera, flores, bandas de música. Al final, son había un informe de por ahí de, de ANECA, de la Diputación Provincial Alicante, que estimaba en varios millones de euros el impacto de la, economía, de la Semana Santa Deltia en la economía. Sin duda, eh, pero eh, siempre es frío habra, hablar de, de, de los gastos, de, de las cifras económicas. Es frío porque la Semana Santa también eh, es para muchas familias el momento más importante de recogimiento o de fervor o de sentir más eh, cerca sus creencias religiosas. Por eso, eh, ¿los actos religiosos se van a mantener en todas las parroquias? Sí, sí, por supuesto. Eh, ...tanto el domingo de Ramos... ...que el domingo de Ramos... ...aunque lo llamativo y lo que conocemos todos... ...es la procesión... ...al finalizar la procesión se celebraba la misa... ...en Santa María de la Misa dijéramos... ...institucional en la que asistían pues, las autoridades... ...la Junta de de Confradías, etcétera... ...pero eso se va a celebrar igual este año... El, ...el domingo a las 12 del mediodía... ...en Santa María en la Basílica... ...se celebrará esta misa... ...un poco más solemne, pero... En todas las misas, en todas las parroquias de este Domingo de Ramos, se va a celebrar la, la entrada de Jesús en Jerusalén, que es la conmemoración del Domingo de Ramos. Igual va a suceder con el el triduo pascual, el jueves santo, la misa de la cena del Señor, el viernes santo, la celebración de la pasión y muerte, y el sábado, la celebración de la vigilia pascual y el domingo, la misa uh -huh. de resurrección. Eso sí, con los aforos actuales con la distancia con el uso de mascarilla con el lavado de manos y con pues eso pues elpolo el de los templos estaba pues pero cada mitad ahora mismo uh -huh. eh, eso sí se sé, sé que muchas cosas ya ellos mandales han re transmitido a través de redes sociales sus actos para que pues las personas que no podían ir al templo pudieran seguirlo desde sus casas. Uh -huh. Bien, pues los actos litúrgicos se mantienen en el interior de los templos con todas las medidas de seguridad. Hemos eh, visto cómo se han promocionado también campañas para mantener viva la Palma Blanca. Eh, ¿Y qué qué va a pasar con otros con otras actividades exclusivas de la Semana Santa, las aleluyas o la trinca del guío este año? No, este año no, se, este año no se van a celebrar. No, no va a haber ninguna iniciativa porque al final no tenemos que perder de vista que este sacrificio, está está pérdida, por así decirlo, para muchos coaflares, que es no poder disfrutar de las procesiones, pues tiene que valer para algo. No tiene sentido que no hagamos las procesiones porque en ese momento hay que evitar las aglomeraciones de personas y hay que evitar eh, ayudar a, a, los, a, a que se propaguen los contagios y mm. sustituirlo con otras actividades que también supusieran eh, tener tener público claro. o personas que se reunieran, no en ese sentido no. Claro. Sí que es cierto que desde la Junta de, de Cofradías hoy va a comenzar una exposición simbólica durante el, por el recorrido de la Reconversimiral al de el la procesión del Viernes Santo eh, por el Paseo Comsurístico, la calle Ancha, la Corredora, la plaza de Baiz sino una exposición que hemos denominado Los pasos en la calle, en la que con fotografías de gran formato, de de tres metros de altura, se va a representar a todos y cada uno de los pasos profesionales de nuestra Semana Santa. Y también va a haber un, un hito, que es como lo denominan, va a haber una fotografía de la, de la tripleta realizando la Trenca del Guío. Este año nos vamos a tener que conformar con, con mm. verlo en fotografía, esperando que, pues, que el próximo año ...las circunstancias sean otras. Sin duda tendremos eh, oportunidad de verlo... ...en las proyecciones audiovisuales de tele ...en el programa de Antonio Bazán... ...y los pasos en la calle, esta exposición... ...¿dónde se inaugura? ¿En qué lugar? Pues se inaugura esta misma tarde... Eh, ...muy cerquita de tele ...porque justamente en la Plaza de Santa María... ...frente a las puertas de tele ...es donde va a estar el inicio del recorrido... Con, ...con la foto, la fotografía del Domingo de ramos ¿Pero va a ser una exposición al aire libre? sí sí aire libre. Eh, o sea que eh, ya están eh, han hablado con Vicente Bordonado, no va a haber lluvias en Semana Santa. Sí, bueno, son son uno, son unas son unas fotografías sobre sobre lona con unas estructuras metálicas que se pueden mojar sin problema. Ah, vale. Y confiamos que que para que durante toda la semana pues las personas que pasen por el centro de la ciudad puedan uh -huh. ver estas Estas fotografías, estos pasos simbólicos y pues sientan esas, esas emociones que sentirían al verlos en un año cualquiera. Por lo que ha dicho, ¿las fotografías estarían en la Plaza de Santa María o las van a colocar a lo largo de el recorrido, de distintos recorridos? de A, a lo largo del recorrido van a estar uh -huh. en la Plaza de Santa María, Plaza del Congreso Eucarístico, eh, la Calle Ancha, uh -huh. la Corredora y Plaza de Baís. Uh -huh. Bien, esos son los pasos en la calle, eh, una buena iniciativa que se inaugura esta tarde. ¿Y sí. qué más tienen preparado para los días del lunes, martes, la Semana Santa? Pues al mismo tiempo en la Sala Amazónica de, de la Calahorra se podrá contemplar una exposición eh, de fotografía histórica, fotografía antigua de los años 50 y 60, que se ha denominado cuéntanos «Cuéntame cómo éramos», ...en el que podremos pues, ver cómo era, a través de instantáneas, cómo era la Semana Santa de, de del mediado siglo, del siglo XX. Eso en, en, la, en la Torre de la Calahorra. Al mismo tiempo, en el ámbito cultural del corte inglés, sigue estando expuesto la exposición de dibujo infantil... ...y tronos en miniatura, realizado por, por escolares de nuestra ciudad... Y eh, a través del facebook de la junta mayor pues también tendremos eh, hay una serie de una serie de, de capítulos sobre la evolución del certamen de música que se celebra en este todos los años con motivo de semana santa en el que van a participar pues todas las bandas de, de nuestra ciudad y las bandas de fuera que han venido a tocar al certamen a lo largo de los años pues también eh, se realiza un, pues, un interesante un un interesante repaso por este acontecimiento, muy seguido por todos los cifranos y los cofrades, que es el certamen y concierto de Semana Santa. Además, también pues hemos preparado recortables para los niños, para que puedan realizar esas actividades. Hay un concurso eh, un concurso de relatos infantiles sobre la Semana Santa, una quincana virtual que han organizado desde la Juventud Cofrade, Seguro que me dejo alguna cosa. Seguro, pero... porque eh, eh, eh, el abanico es amplio, como hemos dicho, de actividades y las redes sociales es la mejor plataforma para poder mostrar la historia y todos los aspectos eh, que conlleva la Semana Santa. Joaquín, también ustedes sí, han presentado... Se, se me olvidaba uno. ¿sí? ¿Cuál? Que es el documental Eso es lo que sobre le iba a preguntar. la Semana Santa. Es que... ¿El documental o los documentales? ¿Qué, qué si trabajos es el que han hecho? En siete capítulos... Uh -huh. que ha sido producido por la Concejalía de Fiestas, la Concejalía de Turismo y eh, que cuenta con, o sea, a través de siete capítulos va a contar un poco cómo es la Semana Santa de Elce. Empezará por el Domingo de Ramos, continuará con el Lunes Santo el capítulo dedicado a los capoluchos, el Martes Santo el capítulo de los costaleros, el Miércoles Santo el capítulo de los pasos de la Virgen, el Jueves Santo el, el de los pasos de, de los Cristos, el Viernes Santo un capítulo dedicado a al entierro y a la 30 del guión, y el domingo de, de Pascua, pues el, el capítulo dedicado a la protección de las aleluyas. Esto se va a emitir a través de redes sociales y también se va a poner a disposición de los medios de comunicación uh -huh. locales, para que si lo consideran oportuno lo difundan, y, <ríe> perdón, están preparados para que no tenemos aún las fechas, o sea, el horario concretado, creo que se sabrá hoy para que en el auditorio del Centro de Congresos, durante jueves, y eh, viernes y sábado, pues se pueda ver el documental entero. Las personas que, dura unos uh -huh. 35 minutos, uh -huh. pues hablar de estas proyecciones, pues claro, limitadas con al aforo reducido y todas las medidas de seguridad, pero las personas que... Porque todo el mundo no se maneja con Internet y con, uh -huh. y con redes sociales. Entonces, pues a través de esas proyecciones, pues para las personas que lo deseen, podrán ver este documental eh, completo. ¿Cada capítulo tiene una duración de 35 minutos? No, no, cada capítulo dura unos 5 minutos, ah, más pues o menos. Me lo adjudico, Joaquín. Eh, claro. Si lo repartís en los medios de comunicación, lo pido. Me lo pido para el programa La Glorieta, porque evidentemente eh, mantendremos viva la historia de la Semana Santa. gracias Además, esto sí. cuenta con un detallito que importante, es curioso, que es que la locución de los capítulos está tomada de los pregones, de diversos pregoneros a lo largo de los años, pregoneros y pregoneras. Entonces, pues, grabado por ellos mismos. Entonces, esto también pues, va a ser curioso uh -huh. y emotivo. Por cierto, ¿este año ha habido lectura de pregón? Sí, ha habido... Lo hemos llamado acto de exaltación de la Semana Santa porque se ha tratado de... O sea, ha sido un acto sin público, grabado, eh, para que... Eh, este acto tan importante para los escofrares que es el pregón de las semana santas pues se pudiera mantener y se ha hecho contando con cuatro pregoneros de años anteriores eh, remesadas por ejemplo hacía 30 años que fue pregonera pues remesadas pepe pérez don miguel ángel marcos que fue vicario de Santa María y osscar lópez que fue el pregonero del último año a través de fragmentos de sus pregones pues hemos tenido un pregón distinto un pregón coral por así decirlo Joaquín, ¿y ¿han aprovechado ustedes ahora que tienen más tiempo para pensar en relanzar el Museo de la Semana Santa? Bueno, es complicado el tema del museo en Elche porque un museo de imágenes no tendría sentido, puesto que todas las imágenes están expuestas al culto en los templos. Entonces, no se podría... No se podría sacar esas imágenes de los templos, pero sí, un, sí que es cierto que esta exposición de patrimonio nos ha hecho pensar que a lo mejor una, una, una especie de museo, o más que un museo, un, un recinto expositivo donde poder mostrar el patrimonio de las hermandades y conflarías, pues a ver, sea muy interesante. Vamos a vamos a ir explorando. U Ustedes, en estos momentos, eh, ¿cuáles son las sedes, los lugares que tienen para guardar los tronos y para reunirse? Eh... Sí, la sede de la Junta Mayor está eh, situada en, en, en el edificio inicialmente proyectado para el Instituto Tecnológico de la Palmera, y allí hay una parte que la ocupa la, la Junta Mayor de Cofradías. Y por otra parte se dispone de una nave en el polígono de Carrús, junto a la ermita de San Crispín, que es donde se guardan los tronos ¿Y están, de las cofradías. ¿Y están satisfechos con la sede en ocupar un edificio que en principio era para otro uso? ¿Están en ese edificio del llamado edificio de la portalada, no? Sí, en la portalada. ¿Pero están ustedes sí, solos? ¿Lo eh, comparten con alguien más? No, que va, que va. Hay varias entidades allí. Y ya sabemos que pues cuando sea una realidad eh, el, el proyecto que se está desarrollando para el del Gat, el edificio del Ordelgat, que uh -huh. va a ser una, un hotel de asociaciones, eh, lo denominan la, la, la, casa, la, la Casa del Fester, pues ya sabemos que eh, nos ¿Qué? trasladaríamos allí y dejaríamos esas instalaciones. Uh -huh. ¿Y continuarían con la nave del polígono de Carrús para almacenaje? Sí, sí, eso es, la verdad es que eh, allí se está conservando pues el patrimonio de las coferías de los que al final es el patrimonio de la ciudad de Ilche. Y requería un lugar donde poder dejarlo, porque son o sea, 40 pasos profesionales que tienen un gran valor y que se estaban deteriorando por no tener las condiciones correctas para ser guardado. Y ya desde hace bastantes años el ayuntamiento cedió esta, esta infraestructura para poder conservarlos allí. Pues Joaquín Martínez, a usted le ha tocado ser el presidente de, de, de la Semana Santa reinventada, de la Semana Santa de la pandemia. Esperemos eh, que en los próximos años se recupere la normalidad y podamos ver cómo avanza esta Semana Santa. Gracias, Joaquín Martínez. Muchas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch, Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cinco minutos para llegar a las diez y media de la mañana. Ya tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Por fin es viernes Por fin es viernes Y entramos además en la Semana Santa Sí, una Semana Santa atípica Atípica, pero bueno, por lo menos recuperamos esa venta de palma blanca Que comienza hoy ese uh -huh. mercadillo, viernes y sábado Para que los silcitanos se animen a comprar esas palmas y al menos bueno pues las puedan colgar en los balcones. Qué ganas tengo de pasearme por la Plaza de Baix y ver ese mercado de palma blanca, no solo por comprar, sino también por, por oler. y el olor, eso el es. El olor. es lo más el olor a palma blanca es inconfundible. Sí. Se necesita, después de un año, sin oler la palma acumulada sí. y expuesta a la venta. Pues Marga, supongo que harás el reportaje sobre la venta de Palma Blanca. Creo que el alcalde y demás concejales ya nos han citado allí. Ellos también tienen ganas de oler. Sí, ellos también irán a ese mercado de Palma Blanca a ver si la gente se anima a, a, comprar. a comprar la palma. Sí, qué buena falta les hace a los artesanos de la Palma Blanca, que llevan dos años ya sin eh, apenas pedidos. No, no por parte delche, de sino es que ellos trabajaban para las cofradías de, del país y de sí. fuera del país. Y Era la, una industria rica. Claro, y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Tenemos también otro hito. Por fin comienza esa vacunación en la comunidad educativa. Sí, el pabellón Esperanza Lab ya está listo para bueno para coger esa vacunación del profesorado y del personal no docente de los centros educativos. La vacunación arrancará esta tarde, continúa mañana durante todo el día y luego también el miércoles y el jueves. En total, 9.000 vacunas. 360 trabajadores que están llamados a esa vacunación de las dos áreas de salud, así que no solo del municipio uh -huh. de Este, sino también de Creviente, de Santa Pola, de Aspe, de Ondón de los Frailes y de Ondón de las Nieves. Ah, así claro, que más de son... 9.000 personas citadas para esa vacunación uh -huh. hasta los 65 años, o sea, porque recuerdas que se amplió. Um, no es una vacunación comarcal, sino de los eh, departamentos de salud que abarcan mucho más de la comarca del Valle de Vinalupo. Eso es. Bien, pues... Vamos a ver cómo empieza y esperemos que termine pronto, porque ayer se le preguntó al, al director del Hospital General cómo iba la vacunación de nuestros mayores, ¿verdad? ¿Qué Eso dijo? Es. ¿Qué previsiones también hay para la Pfizer? Porque estamos hablando de AstraZeneca para la comunidad educativa, pero Pfizer están es vacunando los, a ¿sí? los mayores y de grandes dependientes. Sí, bueno, pues eh, el gerente del Hospital General señaló que la vacunación a los mayores de 80 años se encuentra al 70% Ajá. y que en aproximadamente dos semanas finalizará ya esa vacunación y al siguiente grupo serán entre 70 y 79 años, así que posiblemente en dos semanas arranque esa vacunación de mayores de 70 años. así que bueno, Y así poco poco. hasta llegar a los 65, porque Eso. supongo que AstraZeneca, eh, la comunidad educativa ha ampliado a los 65, supongo que también ampliará al resto de la población. Eso, ya veremos, el Ministerio de, de Sanidad, el, ¿qué el dice? De no, no, no especificó no. nada, simplemente supongo, la campaña de valores. Claro, supongo que porque todavía el Ministerio uh -huh. no lo ha reflejado por escrito. bien Y, y en último apunte, los bueno, actualización, ah, vale. por supuesto, sí, y es viernes, sí, sí. claro, con esto de Semana Santa y todo estamos... To es verdad, todo. además es importante, ¿cómo estamos en la tasa de incidencia? ¿Cómo estamos en cuanto a contagios? ¿Subimos, bueno, bajamos? Pues eh, entre el lunes y el miércoles han sido 14 días. Los no. nuevos positivos en la ciudad eh, ya son 23.254 contagios desde marzo del año pasado. Lo importante, la tasa de incidencia que está actualmente en 24 Qué bien por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Y eso sí, tenemos que lamentar tres fallecidos uh. en estos tres días. Son 253 personas ya que han perdido la vida actualmente por el COVID en un año aquí en Elche. Pues mira, esta, siempre dicen que las cifras son frías, pero no. Estas 253 mm. personas que han mm. fallecido por COVID es lo que nos tiene que hacer eh, pensar que debemos mantener mm. las restricciones, cumplir sí. con las normas y ser muy prudentes. Todavía está prohibido el reunirse con amigos en los domicilios sí. y solo cuatro personas en las terrazas. Y, por supuesto, sigue ese cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, sobre todo de cara a esta Semana Santa, que la gente siga siendo responsable, porque aunque los contagios bajan y también uh -huh. la incidencia, tenemos que seguir lamentando. Sí, días. y aunque el buen tiempo nos invite a salir, a pasear, a llevar uh -huh. la palma que vamos a comprar, eh, cuidado, eh, porque la propia artesana, la propia presidenta de Artesanos de la Palma Blanca estaba pidiendo hoy prudencia, uh -huh. porque ha visto que sí, que hay muchas ganas de comprar palma blanca, que se está comprando palma blanca, algo que lo está agradeciendo a la población, mm. pero ojo, hay que llevar cuidado y las eh, multitudes ya saben que son muy hay peligrosas. Hay que evitarlas y se puede celebrar ese Domingo de Ramos también desde casa claro. y desde el balcón. Mm prudencia con nada. eso con ese mensaje de prudencia y además me ha encantado porque la tasa de incidencia estamos bajando no hay repunte. No hay repunte, eso es lo más importante sí. cuando vemos que en el resto de comunidades sí, sí que sí que lo está vale. subiendo esa incidencia. Pues es importante porque tenemos cepas sudafricanas y británicas que de momento están controladas, como uh -huh. dijo Marmasial, la sí. responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas aquí hace unas semanas en el programa La Glorieta Pedro Esto puede cambiar de un día para otro. Así que mucho, mucho cuidado. Marga, a la una volvemos a verte y a escucharte. Volvemos a la una para contar no solo esta actualización de bueno. datos, el mercado de La Palma, junta de gobierno también. Pero podemos, estarás a la una porque ayer no pudiste. Ayer no llegué porque pero... estuve en el pabellón Uf. Esperanza Lab. Pero hoy, el, sí, hoy sí, hoy sí que espero estar a la hora. La, las previsiones las has leído todas, ¿no? Sí, Junta sí. de Gobierno, Rueda de Prensa y poco más. Bueno, y también el, el alcalde dará una Rueda de Prensa para hablar de nuevas ayudas COVID. Ah, sí. El, supongo las... que eso será algo que habrán acordado en Junta de Gobierno. Sí después de bueno, esa intención de ampliar, bueno, de esa segunda segundo plan paréntesis para el comercio minorista no esencial, pues imagino que presentarán claro. ese paquete de ayudas. Lo cierto es que salimos de esta crisis sanitaria y ahora viene lo peor, la crisis económica. Gracias, Marga. Hasta luego, Ross. Hasta luego. Nosotros continuamos la ronda de noticias ahora con el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. Hoy viernes finaliza el último entrenamiento de la semana, en una semana atípica para el Elche Club de Fútbol y para la Primera División por el parón por los compromisos de las selecciones nacionales. El conjunto ilicitano, la plantilla del Elche en definitiva, tiene mañana sábado y el domingo jornada de descanso, fin de semana libre, para empezar con fuerzas el próximo lunes a preparar otro partido vital, la primera de las 10 finales que le queda al equipo de Fran Esquiva para lograr el objetivo de la permanencia, y es que escuchando las manifestaciones día tras día de los futbolistas hay creencia absoluta están convencidos de que se va a conseguir el objetivo de mantenerse un año más en primera división desde luego la llegada de Fran Escrivá ha sido clave en el convencimiento de los futbolistas un técnico que dio con la tecla y encontró su once tipo prácticamente desde el primer partido contra el Eibar con una columna vertebral que está formada por 10 futbolistas en las últimas jornadas en las que apenas hay variaciones y el sistema sigue siendo el mismo el 1442 en estos 10 partidos que restan para el final de campaña una de las ventajas a priori viendo los guarismos y los números del técnico Ilicitano es que el Elche jugará seis de los 10 partidos en casa, 4 a domicilio, 6 en el Martínez Valero, donde con el técnico valenciano se ha conseguido hasta el momento pleno de victorias, como reconocía Josan. Bueno, creo que últimamente en casa nos estamos encontrando un poco mejor que fuera en cuanto a resultados sobre todo, pero pero creo que lo importante es que tenemos muchos rivales directos de que están luchando con la permanencia igual que nosotros y sacando sacando esos partidos y esos puntos contra esos rivales directos tendremos mucho ganado. Y es que el Elche es el que eh, el equipo que más a más rivales directos se va a enfrentar hasta cuatro y además dos de manera consecutiva tras eh, jugar contra el Betis el Elche jugará en Huesca y luego recibirá al Valladolid para allá en la recta final en el antepenúltimo partido eh, recibir al Alavés y viajar en el penúltimo al campo del Cádiz. Evidentemente es el camino más directo para conseguir la permanencia, sobre todo si los ilícitanos hacen los deberes. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos con Vicente Bordonado. El Tiempo. En Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Los primeros días de la Semana Santa estarán marcados por el paso de nubosidad y el viento moderado de Levante. Durante esta madrugada, cielos nubosos, temperaturas bastante homogéneas. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados. Mientras que en buena parte del territorio, las temperaturas no han bajado de los 11-12 grados. 12 grados en Torrellano, en el Altet, en Valverde, 14 en Santa Pola para hoy se espera una jornada marcada por el paso de nubosidad sobre todo a primeras horas abundante nubosidad conforme vaya avanzando el día alternancia de nubes y claros viento en calma de componente terral de poniente por la mañana a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste que va a mantener las temperaturas a raya aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados en buena parte del territorio no pasaremos de los 20 21 grados durante el fin de semana ambiente relativamente soleado con paso de nubosidad sobre todo de cara a la jornada del sábado y nubosidad ante todo de tipo alto el protagonista del fin de semana será el viento de levante de componente este el sábado podrían alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora el domingo 40 y temperaturas que prácticamente no van a superar los 19 20 grados los primeros días de la semana santa estarán marcados por el paso de nubosidad con Conforme vaya avanzando, nubosidad más consistente, el viento de Levante nos va a dejar temperaturas que no pasarán de los 20 grados. ¡Hasta luego! 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Alicante 205 La Glorieta Con Rosmar y Alonso 10 y 37 minutos de la mañana y estamos ya en la recta final de la glorieta y hablamos de la industria del calzado y sus componentes que ya saben ustedes que han mostrado su indignación estas semanas por haber quedado fuera de esas ayudas extraordinarias que el gobierno central va a entregar gracias al dinero europeo que ha recibido a las empresas golpeadas castigadas y afectadas por la pandemia pues uno de los más estudiosos y conocedores de la industria del calzado de elche sin duda el investigador y catedrático de economía aplicada por la Universidad de Alicante, Josep Antoni Ibarra, que acaba de publicar Mon Inisteri de la economía de Elche. Un título muy sugerente a través del cual podemos hacernos una idea de lo que esta industria ha representado o representa para Elche. Josep Antoni Ibarra, muy buenos días. Hola, buenos días, encantado. ¿La industria del calzado es un misterio? Hombre, es un, un misterio bien conocido por tantos, ¿no? Pero sí es un un, una, un sector, eh, bueno, pues un tanto peculiar, llamémosle. No es que sea desconocido, sino llamémosle que es un sector peculiar. Peculiar en el sentido de que, bueno, es un sector que se ha hecho muy muy en sí, muy, muy para sí, hecho a partir del gran esfuerzo de tantísima gente, hecho del esfuerzo de tantas pequeñas empresas y eso sí que es mm, algo eh, peculiar en, en tantos sectores eh, productivos eh, nacionales e internacionales, no hecho con el esfuerzo, con el trabajo y con las pequeñas empresas, esto es algo que es particular, sí, efectivamente bueno Por eso para un sí. catedrático como usted economía aplicada, siempre le ha llamado la atención esta economía eh, de la industria del calzado, tan peculiar en el Che, hecha por sí misma Pues sí, mire, eh, o sea, normalmente cuando se hacen trabajos, o sea, se eh, trata de estudiar y de profundizar en sectores productivos, pues bueno, estamos acostumbrados a trabajar con grandes sectores, con grandes capitales, con grandes inversiones. Eh, sin embargo, en este caso son eh, es el pequeño esfuerzo diario, ese esfuerzo de tanta gente, de tantas mujeres, de tantos hombres, que participan en un proyecto que, siendo común, nadie lo dice que es común, ¿no? Y entonces es, es, es una, una eh, particularidad, ¿no? Particularidad en el, en el mundo del análisis económico el tema de esas pequeñas empresas que tienen la fuerza suficiente como para competir con los grandes monstruos de, de la industria. ¿no? Y entonces esto es la, la, la particularidad que en el caso de Che se puede poner encima de la mesa. Pero ese eh, usted está diciendo que todos han estado implicados prácticamente en la ciudad, mujeres, hombres, eh, un esfuerzo y pequeño niños. y niños. Pero eh, esto... ¿La ciudad se ha visto recompensada o el capital ha ido para unos pocos? No, yo, yo creo que el Che no ha sido consciente del gran capital eh, humano y social que tiene. Yo creo que esto es una una de las desventajas que tiene el Che y ha sido no valorar lo lo, gran, lo lo lo de positivo que tiene. no Entonces, sí, efectivamente, como como bien se advierte, eh, al final han sido eh, tres, cuatro, diez... Eh, grandes marcas las que se han llamémosle eh, beneficiado fundamentalmente de esto el resto el resto ha sido simplemente trabajo trabajo y subsistencia diaria y entonces claro esto es una, una, un aspecto que eh, bueno pues se ha dejado pasar se ha dejado pasar no se, no se ha trabajado suficientemente y no se ha sabido trabajar también suficientemente y se ha perdido esas oportunidades en realidad como bien se dice o sea hecho ha sido una ciudad de trabajo una ciudad de, de, bueno, de trabajo y de bienestar en, por el trabajo pero vamos en definitiva los beneficios han ido efectivamente de, derivados o sea a 10 15 o sea grandes eh, marcas y comercializadoras que son las que realmente eh, han sacado ese producto fuera al mercado efectivamente Y sí. si hemos tenido ese potencial, que ha pasado? Porque somos quizá el mercado laboral más castigado. Más eh, y el más precario. Sí, sí. Pues bueno, esto, esto, es un, esto es un problema que alguien se lo debería de cuestionar. Alguien o, o algunos um, se lo deberían de cuestionar porque efectivamente ¿no? se ha, eh, decir, han sido grandes oportunidades y no se ha sabido eh, despejar lo positivo de esas grandes oportunidades. ¿no? Se ha trabajado muy individualmente, se ha trabajado eh, muy para, para cada uno, en donde realmente las oportunidades de haber mmm, colaborado, ya no digo cooperado, no sino colaborado eh, unos con otros, hubiese sido un gran beneficio para todos. Y, bueno no sé sería la es la forma de, de entender el funcionamiento económico en el cheque es la competitividad máxima individual y de cada uno y eso sí que sí que lo ha comportado pues el, el no llegará grandes oportunidades no y, y se tiene ahora no ahora ahora, ahora mismo no o sé sea, se está protestando por el tema de eh, la subvención o no o los créditos o no que te podían llegar a un sector que efectivamente está castigado, efectivamente. Ahora, ¿por qué no se no no no no, no ha aparecido eso? Nuevamente por la falta de cooperación o de colaboración en el, en el sentido de unos de unos con otros, porque todos lo estamos implicados, todos y entonces resulta de que ahora es cuando dice, "Ay, pero podríamos haber haberlo hecho, no, podríamos haberlo hecho cuando ya hay grupos totalmente conformados pidiendo esos créditos y esas oportunidades que Europa, en principio, tiene que dar, ¿no? Pero aquí, si no se ha hecho eso antes, esa labor antes de cooperación, de colaboración, insisto, ya no es ni cooperar, es colaborar unos con otros. Uh -huh. eh, claro, ese, ese, ese es el gran defecto que tiene claro. que, que, ¿Y, y, que ha tenido el y ¿y por qué lo tenemos? ¿Por qué tenemos ese gran Uf. defecto? Porque las Uf. patronales Uf. No, no están funcionando. Cuando en las patronales hablamos con ellas, a BECAL, a EX siempre nos hablan de unidad empresarial, tenemos también Cedelco, siempre tenemos empresarios que están unidos, que nos dicen que trabajan por la unidad empresarial para poder llegar y, y conseguir las reivindicaciones que no llegan ya no solo las ayudas europeas es que tampoco llegan las infraestructuras sí, sí, no, estamos claro estamos hablando exactamente de lo, lo mismo es decir no hay esta está esta, esta llaméle identidad eh, eh, que permita dar ese paso, no, no, no, no, entonces sí, o sea, bueno, de, de, se te puede, se puede comentar, no o sea, que efectivamente se pretende que haya una representatividad, eh, o sea, una representación única, etcétera, etcétera, todo esto está claro, pero a la hora de la verdad no es así, a la hora de la verdad, bueno, pues efectivamente cada uno va por un lado y entonces, o sea, no, no, no, y este este es un problema que habría que trabajar, ¿eh? habría, habría que... Habría que saber trabajar en principio eso en Elche. Y entonces, en Elche y en tantos sitios, pero en Elche en particular, dada oh, la particularidad, eh, la especificidad que tiene en cuanto a su modo de producción, a su forma de producción, a esas pequeñas empresas que vamos o sea, no tienen nada que hacer, pues, ante los grandes monstruos, no tienen nada que hacer. Si uno trabaja individualmente, pretendiendo llegar a, a, a competir con un monstruo eso es imposible ahora 100 pequeños pueden competir con ese gran monstruo entonces cómo pues efectivamente o sea si tú llegas a ese a eso, pero eso hay que trabajarlo ¿eh? eso en, en otros lugares se trabaja y en el eso es una de las cosas cuando me refiero a otros lugares otros mundos ¿eh? y yeah. entonces efectivamente Esos otros mundos existen y no está solo en, en, en verse y decir, oye, qué, qué, qué grandes somos, hemos sido capaces de dar este... este, este". Este paso adelante, sí es verdad que se ha dado ese paso adelante, pero hay gente que ya está en carrera de, de fondo y de profundidad cuando en él se, están, se está empezando a dar ciertos pasos. ¿no? Claro, es eh, ¿Cuál es entonces la, la radiografía que, con, que considera que en estos momentos atraviesa la industria? Es, antes de la pandemia, pequeñas empresas que estaban abocadas a la clandestinidad con 10 o 11 marcas, eh, las grandes, que, sí. que que no miran hacia, hacia ese... ...ese tejido empresarial pequeño... ...exactamente, o sea, más o menos puede ser eso... ...puede ser eso... ...y entonces, claro, o sea, eso le limita tanto... ...y entonces estás inventando todos los días... ...la forma de, de sobrevivir... ...dentro de una vorágine de competitividad máxima... De, de, de. Y ...entonces, claro... Eh, Eso era es angustioso, eso es angustioso todos los días pensando y y, bueno, y, y voy a ver si, si subsisto como pues eliminando este este este contrato y convirtiéndolo este en, en, en media jornada aunque trabaje todo el día, es decir, todo ese aboraje es imposible de de de de de de de pues, de sobrevivir de futuro. Pues, yo sé Ahora, que, eh, es lo que les sí, está bien. diciendo, tienen los días contados bueno eh, la capacidad de adaptación de la de, de, de un superviviente es máxima no O sea es máxima como como como trata de sobrevivir y en elceso se ha repetido desde hace mucho tiempo ¿eh? desde hace mucho tiempo entonces bueno pues hombre y eh, las alternativas en el que se han, han tratado de buscar por muchos lados o sea bueno que si sí, eh, vamos a ser una ciudad de eh, turística que si sí, vamos a ver, a ver si esto de los grandes eh, eh, patrimonios de la humanidad pueden echar para adelante algo si la dama del se nos puede traer eh, bueno pues algo es decir tantas cosas que se están bueno, es verdad no sé pero en el fondo es decir, bueno, yo creo que en, en el sí hay una hay un pozo, hay eh, un pozo eh, industrial y un conocimiento eh, en relación con el trabajo industrial que eso no se puede perder, no se debe perder. Sí. Y entonces eso es lo que habría que tratar de eh, articular de, pues, de, de, de formas que que, que pueden salir para adelante, Pues ¿no? lo sí, que, que lo que usted está diciendo ...se lo hemos oído repetir... ...a muchos responsables políticos... ...empezando por el alcalde... ...el de ahora... Eh, ...están diciendo... Y cuando viene la consellera de Innovación Tecnológica también, que también es de Ilche, por cierto, o el presidente Chimo Puig, cuando vienen a elche siempre están diciendo hay que innovar, hay que transformar el modelo productivo y de hecho se está invirtiendo en la creación del campus tecnológico, en una imbricación mayor con las universidades a través de la investigación, el desarrollo, el I+, D+, I, la innovación, que si vamos a poner un centro de diseño internacional de calzado que es luego se convirtió vierte en un centro de innovación tecnológica. ¿Usted cómo ve eh, estos pasos que está dando las administraciones públicas, este discurso? Yo no lo sé, vamos, yo el discurso está ahí, otra cosa son los hechos, nada más, no sé. Entonces, eh, me, yo me remito más, más que al discurso al hecho. Y en el hecho efectivamente hay muchos vacíos simplemente Y entonces, eh, por ahí van los tiros. Yo yo diría, efectivamente, que habría que, que, que sentarse realmente... Bueno, cuando se habla de innovación, por ejemplo, eh, ¿me quiere usted definir exactamente una innovación en el calzado qué es? Pues cambiarlo eh, o sea, todo, digo yo, no sé. Bueno, cambiarlo <risa> todo, no. No tengo yo ni lo idea, es, digitalizar yo, no, la, la no, producción, no sé. Es que claro, cuando a mí se me está pretendiendo decir que la que la innovación en el calzado eh, representa o sea bueno en el, en, en el caso de elche no sé eh, y, y y yo vamos no no quiero entrar más no pero eh, vamos, es que es un tema de in, in, in innovación para echar cohetes a la, a la luna pues bueno yo me parece que está muy bien que echemos cohetes a la luna pero entiendo que el calzado va por otro lado, o sea, la innovación en el calzado está en otros mundos, es decir, está en, en, en el mundo, en donde entonces pues a mí me, me gustaría que si tengo un problema en, en el pie, es decir, eh, mediante un calzado, yo me pudiera solucionar ese problema que tengo en el pie. Para eso, a mí, este, esto sería una innovación en el calzado. Claro, y no estar pensándome en, en, en lanzar cohetes a, a, la, a la luna claro eso es la realidad eh, o sea la realidad en el ca me estoy refiriendo tal cosa es que yo pretenda hacer un discurso sobre lo que es la inno, inno, innovación radical bueno muy bien usted dígame lo que quiera pero y me estoy refiendo eso es decir estamos hablando de, de, ¿de qué estamos hablando de echar e a la luna o de eh, solucionar un problema que tengo yo en el, en el pie Eh, hay que pisar sí, sí. hay que pisar la, la tierra y además de forma eh, firme y además en una ciudad como Elche donde usted dice que esta situación eh, ha dejado en la precariedad más absoluta a muchos trabajadores, a aquellos eh, que, que trabajaron tan duro para, para colocar sí. a Elche donde está porque usted sí. considera que sí que la economía i licitana al motor económico ha sido siempre la industria del calzado y ahora se está sí, perdiendo. Sí. Sí, pero peroíjese eh, y esto ya no no es el tema del libro en concreto ¿no? si sí, si damos un paso más si damos un paso hacia el futuro efectivamente o sea ahí hay una capacidad enorme que está desaprovechándose yo por ejemplo o sea y no es que sea hay un gran un gran forofo partidario de la universidad deche no o sea pero entiendo que eso es un activo importantísimo para dar ese cambio que Ilche necesita. el desaprovechamiento que pueda existir de los recursos que de los recursos, o sea, de la capacidad que una universidad puede dar es enorme. Es enorme. Entonces, claro, oiga, esto es un, esto es un paso de futuro, eso es un paso de futuro importantísimo, que eso hay que canalizarlo, Pero que canalizarlo. la Universidad Miguel Hernández siempre ha presumido de estar al lado de las empresas de Elche. Bueno, pues esto es, pero qué, qué esto piensa usted es. que, que ha dado la espalda al calzado no no no no no no yo, yo digo que eso es una oportunidad eso es una oportunidad que hay que profundizar en ella nada más claro. entonces claro es, esa oportunidad hay que hay que decir materializarla en, en tantas cosas en tantas cosas de futuro porque esa gente esos esos, esos chavales que están hoy trabajando en temas de, de, de automatización etcétera etcétera, lo bueno, que dice automatización está hablando de, de temas de derecho eh, internacional, es decir, me da igual, ¿no? Pero este es lo que realmente es el gran recurso que él se tiene que canalizar y potenciar de cara a ese futuro, es dar un paso más, ¿eh? es dar un paso ante la <coughs> perdón, la eh, precariedad que a tanta gente se le plantea de, de, delante. Es decir, y entonces esto es eh, yo, yo yo creo que es un, un gran digo esta universidad como el, senta, el el sentarse eh, lo, lo, los no los tienes pequeños empresarios pero sí un grupo y de Oye hay que dar un paso en serio ¿ver? para ver esta eh, digitalización ya hemos deo modernización o automatización o no sé qué eh, o sea meterle o, o meter la facultad de medicina dentro del calzao punto o pues... sea meter o sea eh, realmente o sea darle a sacsellares en Valencia, sacudir, sacudir, en sacudir, sacudir, sacudir todo aquello, eh, sí. efectivamente, eh, o sea, Josep, eh, agilizar esto. Eh, o sea. Josep Antón Ibarra, no hay más tiempo, sí, sí. es apasionante, perdón, recomiendo perdón. a la gente que lea su libro, Money Mystery de la Economía de Elche, ¿están ya en vale. las librerías ese libro? Muchísimas gracias. No, no, no se vaya, no se vaya, no se vaya, ah, no se vaya ah, perdón, todavía. Perdón, eh, ah, le pregunto, perdone, perdone. Money Mystery de la Economía de Elche, ¿están en las librerías ya? Pues imagino que sí. Bueno, vale. yo Esto es de, de servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante y me imagino que sí que lo distribuye porque la distribución es normal, es como un libro no normal, como cualquier novela, como, como cualquier... Sí vamos que no, no, no hay bueno, imagino no, que sí, no es como cualquiera porque usted es un referente para toda la gente que quiera entender el fenómeno económico de elche eh, debe bueno, leerle pues, a usted porque eh, son años de, de, de investigación claro. y estudio de la industria del calzado como bien lo ha reflejado en esta entrevista para terminar solo giuse anthony quiero ¿Cuál ha sido, porque siempre hemos dicho que aquí tenemos carácter emprendedor, ¿ese ha sido quizá el mejor ingrediente para para la adaptación de Elche a, a, a cualquier situación imprevista, como la pandemia? Bueno, o, ¿O cuál que usted ha sido el ingrediente principal de Elche, de la gente el de Elche? Yo creo que ha sido el, el, el trabajo, más que más que el emprendimiento ha sido el trabajo. ...el trabajo como signo de identidad de esa ciudad eh, un trabajo que ha sido día y noche y por parte de, de cualquier sujeto yo creo que eso es decir ha sido la la el, el ingrediente que, que tú lo ves o sea cuando llegas a este tú hueles el, calzo, el, el, el el trabajo hueles lo ves lo ves o sea en la calle lo ves en en la arteria de la gente en la sangre del de, de la ciudad tú ves el trabajo Vas a otra ciudad y tú ves otra cosa. Ves, ves, ves. Puedes ver otra cosa, puedes ver el paisaje, puedes ver el, el no sé cómo diríamos, el ambiente, es otro, otro ambiente. el ambiente, de es el trabajo. Pues qué, que poco, lo que qué poco se ha cuidado a los trabajadores, José Pantano, <ríe> Muy bien, hoy encantado Igualmente. encantado de haber estado con vosotros. Un, un abrazo, eh. adiós, saludos.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 Quedan segundos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros nos vamos, les dejamos con Rosa Lucas y volvemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana donde comienza el domingo la Semana Santa, la programación especial aquí en Televisión. Hasta el lunes. Una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó Fruits saboroso cobrint els ossos eh, Pocs fatos, paladars fogosos Te balla d'arm i la tens sense ser Confavore amb la serp Per recórrer els camins inescrutables del plaer Minim la, la dansa de l'enyorança del cotonbel A Una fina pasta de taronja i de caramella. La boca ha fet fet a riu. Hi ha un banquet incendiari muntat al teu cos, capital mundial de la fam i el caliu. Yeah. Iepolia, con cou, con pica, con, con vicia, el trident del limón i m'acarícia, i la Iepolia entrava a les dents. Mala alegría, la Iepolia, de l'arbre de la fruta prohibida, del ullal de la santa bruticia, que m'allibera de tot el respecte.